Siete media pasaditas en la quermés de los sábados. Tenemos turno con Nora Merlín, psicoanalista. ¿Cómo te va? Buenas tardecitas ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos en esta quermés. Soy Juan Pablo, estoy con Nicolás, con Cintia y una banda más. Y queríamos charlar en principio sobre colonización de la subjetividad, que es el, el libro que estamos conociendo ahora sobre los medios masivos en la época del biomercado. Explícanos eh, sí. de qué se trata, cuál es la idea, a qué apuntás. Bueno, el a ver en pocas palabras el neoliberalismo se caracteriza por es el digamos el único sistema que se que produjo y que produce una nueva subjetividad eh, esta subjetividad que después podemos ver de qué se trata está formateada fundamentalmente por la operación que realizan los medios de comunicación de masas entonces lo que se produce, o lo que producen los medios, es una subjetividad colonizada, en el sentido de que eh, eh, se forma, digamos, Freud eh, establece que la masa tiene las mismas características que la hipnosis, al punto que dice la masa es una hipnosis de muchos. Entonces, es una subjetividad eh, sugestionada, hipnotizada, que se cree libre y obedece inconscientemente porque, digamos, la masa es el sistema social paradigmático para eh, establecer la obediencia. Entonces, eh, la subjetividad neoliberal es una, vamos a decir eso, es un ciudadano que se cree libre, que se cree ciudadano y en realidad es un esclavo postmoderno. Eh, digamos en pocas palabras este un poco es eso el, el digamos cómo se explica que la gente vote por ejemplo en contra de los propios intereses por ejemplo no es decir cuando eso es, es un voto eh, producto de, de del marketing no o de las identificaciones o de elementos afectivos no es un voto que eh, Eh, producto de la reflexión o el pensamiento crítico es decir, hay un, no, hay una obediencia que no se registra como obediencia a diferencia ¿me, ¿me escuchás? Pues sí, en sí, perfecto, perfecto estamos no, en, en por ejemplo el, el, el esclavo antiguo obedecía al señor feudal, o en los tiempos del monarca digamos, eh, consensuadamente lo social se sometía al poder Hoy en día eh, volvimos al, a la obediencia al poder real en plena democracia, ya o sea, no el, el poder del rey, sino el poder real, que serían las corporaciones o el poder concentrado. no Es decir, que lo que observamos es que los estados no alcanzan para limitar la concentración del, del poder. En el sentido, no solo el poder económico, sino el poder simbólico o ¿no? el discurso único que establecen los medios de comunicación entonces que que se obtiene una digamos una uniformidad un sistema social que de identificado con discurso único que repiten al, al unísono ¿no? la misma retórica banal vacía este superficial no bueno uh -huh. en pocas palabras este, rápidamente es eso ahora cuentan con un con un dispositivo de, de instalación que es muy sofisticado en el sentido de son operaciones de marketing, de comunicación, de instalación de afectos, de instalación de odio, de instalación de, de conductas xenófogas, racistas, realmente pensado y sofisticado, ¿no? Uh -huh. Hay técnicas de identificación en el sentido de, de la imagen este, y bueno se trabaja con, como te decía con elementos racional, eh, no racionales sino afectivos, identificaciones etcétera no entonces bueno Sí. Eh, eh, hace, digamos, hace 20, 30 años que se, se, se retoma, ¿no?, el concepto este de de colonización o, o colonización, ¿no?, como estudio, pero en este momento es como que eh, está eh, evaluándose por fuera de estas lógicas del eurocentrismo o el norcentrismo. Eh, el poder real, eh, sí. ¿a qué colonia, digamos, al perdón, ¿a qué colonizador pertenece? Bueno... Digamos, hoy llamamos poder real Sobre todo al poder corporativo Que se que se adueñó del mundo Es decir, antes se le decía, por ejemplo El poder real al monarca ¿No? Que cuyo fundamento eh, consistía en eh, en Dios, ponete eh, Ahora, de, luego vinieron Vino la, la, las revoluciones democráticas Entonces, pero... Estamos viendo que, bueno, hay que volver a pensar la democracia porque eh, los estados modernos parece que no no alcanzan para limitar el poder real. Entonces, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda la fraternidad? Que son los principios democráticos con este avance de la concentración este de las corporaciones. Es decir, las corporaciones... Se, se fueron expandiendo en ese sentido fueron antes el poder era externo no y, y digamos este eh era más claro el poder ahora es un poder que se fue entramando en todos los aspectos de la cultura fue tomando la justicia fue tomando eh, los medios de comunicación los gobiernos son uno puede decir es es el gobierno de los mercados o de la es una ceocracia no o de la o yo digo mercadocracia es, es como un gobierno de los mercados eh, hay un entramado invisible que se fue como un cuerpo extraño expandiendo y tomando todos los aspectos de la cultura inclusive la educación la justicia lo, ya te digo lo, los medios de comunicación etcétera entonces el poder no es evidente no es invisible sino es eh, no es visible sino que es invisible pero es mucho más eficaz ¿Es mucho más eficaz sí. eh Nicolás te saluda cómo te va ¿Cómo eh, estás? el subtítulo que le pusiste al libro de los medios masivos en la época del biomercado yo eh, quisiera si podés aclarar o explicar un poquito este concepto de biomercado eh, bueno le, primero medios masivos porque lo que eh, yo, yo digo que los medios de comunicación fueron instalándose en un lugar del ideal es decir, Freud dice, para construir una masa, la masa es un dispositivo que sirve para pensar culturas, para pensar instituciones, ¿no? Hay instituciones o culturas organizadas como masa. Entonces, la, la condición es esta, ¿no? Eh, alguien ocupado eh, que ocupa el lugar del ideal y después eh, los, digamos, los miembros de la masa colocan el mismo objeto en el lugar del ideal y luego se identifican. En, en pocas palabras... Hay dos operaciones que son idealización e identificación. Entonces, mm. los medios fueron ocupando el lugar del ideal, so, son están idealizados socialmente desde que, sobre todo la tele, ¿no? Sí, ¿no? Este, más que nada la este, televisión. Eh, pues el poder que tienen las imágenes sobre las identificaciones, entonces, fíjate que las las personas dicen lo dice la tele. Sí. Y, y ya es la verdad, y ahí, es, la, es la verdad, es el, sí. el oráculo moderno se quedaron que con eso es que, porque se quedaron con esa imagen eh, de una tele eh, más seria de, de hace muchas décadas atrás pero lo que pasa es que ahora estamos también con en, en un mundo de, de manejado por la virtualidad o más más que orga, organizado por la virtualidad es decir lo virtual es, es lo que organiza entre comillas eh, la escena del mundo no entonces Eh, realmente hay una alienación a esa virtualidad y es muy difícil diferenciar eh, realidad real y realidad virtual. Y a tal punto que, bueno, hay un mecanismo que se llama la, la desmentida o la renegación. Uno sabe que es realidad virtual, sin embargo, no dice lo dice la tele, o sin embargo, se hace de cuenta que es la, la verdad, eh, y es bueno, es virtual. Entonces, Nora, bueno, es, sí, eh, ah, vos, vos mencionaste sí. la, la televisión como el, el, el, el gran medio que, que coloniza la subjetividad eh, ¿lo ves en todos los tipos de, de géneros eh, televisivos? ¿los ves en algunos en particular como noticieros programas de opinión, novelas Sí, yo creo que, que el neoliberalismo está metido hasta en las recetas de cocina y la colonización de la subjetividad está metida por eso son, eh, son es un dispositivo mm. ¿no? de, de biocado donde directamente es una operación eh, en relación a los cuerpos y a las mentes no el poder determina digamos este eh, la, la, la subjetividad no digita lo, las mentes las inteligencias los cuerpos que eh, buscan una subjetividad adaptada es decir la cultura está organizada por los imperativos como una empresa donde se miden rendimientos se, se busca eh, una adaptación a una normalidad la normalidad es la cifra, una cifra no bueno digamos eh, esas cifras muchas veces está determinada por los laboratorios ¿no? lo que es normal lo que es patológico o sea digamos que eh, es complicado <risa> hay que un totalitarismo de la normalidad te diría. ¿Desde cuando trabajás eh, con el tema Nora? Y, y en todo caso te pregunto si es un asunto que crees que es de todos los liberalismos de todos los neoliberalismos si, ¿Me, si ocurre... me repetí la pregunta porque no Te preguntaba, ¿desde cuándo laburás en el tema eh, vos? ¿Este eh, tema... Eh, Sí, puntualmente eh... y, y si crees que es una cuestión que excede la región y la época cu ¿cuándo dirías que comenzó esta tendencia? Bueno, ¿Y dónde? Yo, eh, este este Mi, yo hago psicoanálisis y política, mi, empecé a trabajar con Ernesto Laclau, es mi tutor de tesis, eh, yo diferencio, digamos, eh, lo que es un eh, pueblo y masa, ese fue mi trabajo con Laclau, o populismo y masa, este, y bueno, hace muchos años vengo trabajando todos estos temas, muchos eh, más de 10 años ven trabajando de esto y lo que noto es un gran avance del neoliberalismo no solo en el país sino en la región y, y a nivel global no este, creo que están ganando la cultura este, están ganando la cultura el neoliberalismo está está avanzando de manera preocupante no porque ese es, es, es un sistema fanático fanático eh, quiere decir organizado por la pulsión de muerte no uh -huh. donde este el, el, el es producción de subjetividad producción de un hombre nuevo y además producción de restos humanos es decir lo que es descartable se elimina ahí ahí estaría bien los los viejos los discapacitados los jubilados los que no producen no los locos Estén, así que Sí, no, no, no son muy buenas noticias las que traigo, pero de todas maneras el, el crimen no es perfecto, como Nora. dice Baudrillard. El crimen no es perfecto, sí. sí. Sí, no, no, termina el concepto, termina el concepto. No, claro, que que hay que buscar ahí donde en donde hay fallas de este plan de, de mercadocracia, donde hay fisuras, porque yo sigo eh, apostando a la política, a las construcciones colectivas, a lo a lo singular, a lo singular y lo colectivo y entonces al arte, la amistad, el amor. Yo creo que es, son modos de resistencia a, a este sistema neoliberal. Eh, este, de, bueno, de, si les parece la la seguimos en otro momento. Una última chiquitita antes de sí. de, de, de dejarte eh podés trazar un, un, un paralelismo entre eh, biomercado eh, colonialidad y, y patriarcado uy no me parece que eh, es una articulación interesante la que propones que, que es una que estamos en eso justamente no es una articulación que es eh, Describiste la estructura del poder justamente uh -huh. es eso no no Eh, venimos de un de, de el, el patriarcado se articuló al capitalismo y, y al neoliberalismo y a los mercados y tenemos este cóctel de que va en contra de, de la humanidad no de, literalmente de, de, de todo lo humano que hay en el hombre y de la humanidad global este, y bueno estamos en, en eso y yo creo que no eh, que, que, que bueno que que hay que resistir, que hay que los que nos interesa, este eh, hay que organizarnos y, y bueno, ponerle un freno, un freno de mano a este avance neoliberal. Muchas que gracias, está, Nora. Que está poniendo en riesgo a la humanidad y al planeta. Es un plan de destrucción, ¿no? Donde el hombre no cuenta. Así que bueno, amigos de la Pampa, tengo que cortar. Muchas gracias, Nora. No, al contrario, gracias a ustedes. Nora Merlín, que es psicoanalista y autora de eh, este libro que comentábamos, Colonización de la Subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado, con el prólogo de Víctor Hugo Morales. Ya había escrito en algún momento Populismo y Psicoanálisis, eh, la misma Nora Merlín. Así que va a estar bueno poner una mirada sobre sobre ese libro.